Son las nueve de la noche, b la i la el unicornio Pachi Aldegar.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 Vicos, Hay pauses. Buenas noches, arrancamos otra edición del Unicornio en este bonito mes de las flores. Con el polen impoluto y perfecto para los gualtrapas con r i n i t i s alérgica como un servidor. Pero bueno, es lo que hay. Toca primavera. Buenas noches, don Manuel Bailina. Muy buenas noches. Como en otras ocasiones, aquí. d e l a n t e pie del cañón de Lant. De, de, delante de mí, o、eh, No, delante, de, delante mí. de mí, delante de mí, perfecto. Delante de mí, tú es que eres muy、conexión. posesivo,、eh, tanto、es、querer. Que, no sé, es que tengo, tengo que organizarme ese caos lingüístico que tengo en el cerebelo. Un saludo、eh, a nuestro público、eh, asistente hoy en, en el estudio, en nuestras dependencias del estudio, Fernando de Talavera de la Reina. Eh, acompañado de otros 184 amigos que se ha traído. Y bueno, y Fernando, estamos encantados de que estés aquí. Esperamos que no sea la última vez que vengas. Tenemos todas las sospechas de que no volverás después de, de este programa. Pero bueno,、eh, aquí estamos y lo he dicho, encantados de, de tenerte aquí. Y bueno, pues. Empezamos y empezamos, como siempre y como es、eh, tradicional, presentando a nuestro invitado. Nuestro invitado, hoy también invitado de honor, también invitado al que tenemos que agradecerle el paseo que se ha pegado hoy, que además había una cierta operación salida con esta primavera desde Madrid. Y ha llegado hasta aquí, nos hemos hablado por teléfono.、Eh, ha parado en mitad del camino、eh, en uno de los restaurantes、eh, referentes de Talavera de la Reina, al lado de un salón de bodas. Bueno, que, que tienen sus particularidades, pero aquí lo tenemos. Eh, director eh, de doblaje, director、eh, artístico de los estudios de doblaje t e c h n i s o n y, sobre todo, colega, amigo y actor de doblaje, compañero de atril, como es José Luis Angulo. Buenas noches, José Hola, Luis. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué bien, qué bien tenerte aquí. Que、sí. hayas llegado. Sí, que haya llegado porque <ríe> ha sido realmente difícil. Sí. Pero bueno, pero、sí. a que una vez llegas es un paseíto. Sí, sí, no, una vez que llegas es bastante sencillo, sobre todo esperándote en un, en un local donde tengo que alzar la mano como en las películas de suspense para decir eres tú, levanta la mano y cosas así. Sí, sí, sí, ha sido sí. Como, como juego de espías, sí. Sí, de patriotas sí, sí. donde、Totalmente. nos comunicábamos mediante,、mm. mediante gestos. Sí. Eh, bueno, eh, no sé si os conocíais con Manolo. Bueno, por referencias.、Eh, uh -huh. Sí, Manolo es el hombre que ha subtitulado JFK. a、ah, sí. Que, que, bueno, que como recuerdas, la sí, película estaba sí, sí. partida. partida imagen, es entonces, difícil, ¿cómo、sí. haces para subtitular cuatro escenas? Venga, gilo,、eh, pues bueno, pues Manolo lo hizo. Y me quedé muy satisfecho、pues、y、sí. muy tranquilo. Exacto. Y después de esa labor, no la han vuelto a llamar para subtitular ninguna película más, pero bueno. Pero... Alguna más ha caído. Sí. Sí. Hombre, eso espero, ¿no? Pero, pero ahí estuvo. Este es un mensaje subliminal para nuestra amiga Carmen de Tecnisón, que ya tiene el currículum、sí. de Manolo、sí. y que se emplee a fondo, que se está empleando. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, José Luis,、sí. eh, pues iniciamos esto como solemos iniciarlo con compañeros y amigos, de una manera poco original, pero que nos sirve para、eh, ubicar al oyente, al audio del oyente,、eh, con tu voz. Con lo cual, empezaríamos con los inicios, pero primero vamos a ubicar la voz.、Uh -huh. Estamos hablando de que has estado años,、eh, sé que ahora tú eres un, un fan, un admin, perdón Manolo, un admirador. Bien, un admirador mejor. Pero... Un admirador, mejor. Un admirador del transporte público. Ajá, ¿sí? Pero que has estado años、eh, al volante de uno de los coches más envidiados del siglo pasado y aún de este.、Uh -huh. mm, lo controlabas con tu reloj. Hablabas simplemente con el reloj y tenías ahí el coche. Es más, estoy sospechando porque tú me dijiste, me vengo sin GPS y lo empiezo a entender. <risa>、sí. Tú le has dado una orden a tu reloj y te ha traído hasta Talavera de la Reina. Estamos hablando con la voz de Michael Knight,、uh -huh. es cierto, ese、sí. nombre y apellido, el piloto del coche fantástico. Sí. Sí,、eh, sí. Bueno,. ¿Cómo has hecho para no perder puntos? Para no perder puntos. Bueno, no, no, no es tan sencillo no perder puntos. Primero, como tú decías, soy un admirador del transporte público. O sea,、uh -huh. creo que, que es el medio más, más cómodo. Me permite salir de mi trabajo cansado y sentarme allí y que conduzca otra persona, como hacía Kit, claramente. Y, y bueno, y para llegar hasta aquí, ¿te refieres a eso? Sí. ¿Te refieres ¿Sí? a eso? Pues yo me he sorprendido porque. Eh, no creí que lo, que lo iba a conseguir, porque como, como hace tiempo que no conduzco muchos,、uh -huh. prefiero que me lleven, y estaba bastante Bastante inseguro. ¿no? He tenido que venir muy Muy pendiente de las indicaciones que, que, para llegar hasta aquí ¿Sí? y, y del límite de velocidad, evidentemente.、Uh -huh. Pero bueno, al final me he parado en ese restaurante y te he llamado. Y bueno,、claro. ha sido más, más fácil de lo、Sup、que yo creía. Supongo yo que es complicado poner a, a ponerle a Kit a 110 kilómetros por hora como límite. Sí, sí.、Eh, porque ahí la capacidad de decisión es del coche, no tuya. Sí. Con lo cual, si te paran, siempre puedes echarle la culpa al coche. Sí. Oiga. Eh, yo soy el protagonista de la serie y los、no. puntos se los quitan a él. Se los quitan a él, l ¿no? <risa> Que se lleva c o n d u c i e n d o Pero, no, pero no. en este caso creo que me los habrían quitado a mí. No a mí. Y bueno, y por eso ahora de, después haremos、sí. un. Para, era para ubicar、eh, ah. en la voz al, a nuestros oyentes.、Eh, después entraremos más en materia、uh -huh. de, de personajes. Que, que ahí, pues, evidentemente, ya veremos que, que tú tienes esa facilidad envidiable por mí y admirable de, de realmente poder、eh, moverse en el atril en, en personajes muy dispares,、uh -huh. en caracteres muy distintos y no estar, si no encasillado, pues sí acomodado en un, en un registro simplemente, ¿no? uh -huh. sino, sino sentir mucha más curiosidad. Por los personajes, y, y en definitiva, y las películas o las series de televisión. ¿no? Uh -huh. Y antes de entrar en, en esa materia, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical, nuestro pequeño y primer paréntesis musical con la mejor selección de La Única FM.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 t m e n k you. Take us alone Take a trip somewhere far, far away We'll be together all alone again Like we used to in the early days Well, well done It's been too long since to we took to time to to time to to the time No one s to blame my i t t l e time flies so quick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 En Berlín Live, con la única FM, la única que es única, el unicornio, con Pachi Aldeguer. Hola, aquí seguimos en El Unicornio con José Luis Angulo. Estábamos en esos inicios.、Eh, creo que empezaste a practicar en la Mili, curiosamente. Sí, en la, en la Mili、eh, obligaba casi, se puede decir así, a algunos compañeros a aprenderse、eh, a frases de, de películas ¿Sí? o, o de novelas que, que encontrábamos por ahí. Y les decía que eso lo aprendieran, ellos lo aprendían a un ritmo, y luego、mmm, les decía que lo hicieran igual, pero moviendo,、ah. moviendo los labios, y yo lo hablaba. Eh, por encima. ¿Y tú practicabas entonces?、Eh, y practicaba. Y en base a si te iba bien, les decías que h a b l a s e más rápido、eh, o más eso, lento, que hiciesen la pausa. Eh, eh, eso es eso. Yo les decía, claro, hombre, antes, has antes lo has dicho haciendo una pausa, ahora no la haces,、eh, ponte、ah, un poquito de seriedad. O sea que ahí en el cuartel, ese director de doblaje estaban haciendo en potencia. Pues ¿no? sí, la verdad es que sí, ahora que, que lo estás diciendo, sí,、mm -hmm. creo que sí, que ya empezaba ahí a. Bueno, de todas formas, de todas formas cada vez que me hacían en el colegio una, un test, sí.、Eh, Siempre me decían,、eh, tiene que ser director de orquesta、uh -huh. y, y había otra profesión más, pero bueno, siempre decían director bueno, de orquesta. Entre director de orquesta、eh, y director、sí. de doblaje sí, hay,、sí, hay sí. bastantes similitudes. Sí, y, yo creo que sí. Común, bueno, ¿no?、Claro. no dejamos de ser instrumentos Exacto, y hay que organizarlos todos. Digo,、sí. Y que suenen, y ahora más, en、sí. bandas y después a ver cómo suena todo、sí. e c u a l i z a d o ¿no? sí, sí, sí. Acaba la Mili, retomas de nuevo los estudios de, de doblaje y ahí de repente te llaman de un estudio del que curiosamente no te solían llamar. Que es Tecnicón. Sí, es cierto.、Eh, yo trabajaba ya en otros estudios y antes de irme a la Mili,、eh, aunque, aunque podía haber hecho milicias, no las hice y、uh -huh. esperé a terminar la carrera para ir. Y había un estudio que es este, Tecnicón, del que tú dices, y no me llamaban nunca. Había series que yo consideraba que, que había papeles que podía hacer o participar en ellas. Y la verdad es que lo tenía una cierta manía. Y un buen día me llamaron para,、pues, para darme una convocatoria. Y estuve haciendo diferentes papeles con Carlos Revilla, que es la、uh -huh. persona que estaba allí dirigiendo. Y cuando subí, pues... Carlos Revilla, nuestro gran Homer Simpson,、eh, Por supuesto. Bill Cosby, 40.000. 40 Un maestro. Sí, por eso, eso fue mi motivo que voy a contar. Entonces, cuando subía,、eh, ya para marcharme, yo tenía una convocatoria en otro estudio ese día, en, en EXA.、Eh, el, la persona que estaba en recepción me dijo: Puedes pasar un momento al despacho, por favor, de, de Miguel Sigueros y de Josué Sarbona. Eh, pasé y yo pensé que, que era para darme una serie. Yo dije, mira, he venido aquí, ahora resulta que he triunfado después de tantos años. Ahí, sí. sí. No, y、eh, bueno, me, me sorprendí porque lo que me ofrecieron fue un contrato, un contrato fijo, porque no, no fui eh, eh, persona que estuviera allí seis meses. Y luego, ya, ya, no, ya. no, fue fijo. Y bueno, me lo pensé.、Eh, Y bueno, yo pensaba contratarme precisamente por Carlos Revilla, como tú decías,、sí. porque era un maestro. De él pensé que iba a aprender mucho. Y dije, bueno, estaré un año o algo así y luego me descontrato. Fueron、mm -hmm. mis pensamientos y curiosamente llevo allí casi 30 años.、Mm -hmm. eh, bueno. Con lo que te ofrecieron, me comentas que un compañero José Luis Gil, conocido por nuestros oyentes como el señor Cuesta, de aquí no hay quien viva. te Aconsejó que pidieses 5 mil pesetas más sí, de la sí, época. Sí, sí es para... cierto, sí. Sí, porque yo dije, pero bueno, esto no puede ser serio. O sea, como después de haber ido, ahora me quieren contratar, no sé. Y él me dijo, bueno, puedes hacer la prueba, prueba a, a pedir 5 mil pesetas más, que no sé, a ambos nos debió、uh -huh. parecer un mundo. ¿Sí? Y si te dicen que sí, es que tienen interés. Y si te dicen que no, es que les daba igual Mira, que fueras tú. Y entonces, así hice. Cuando volví, me dieron unos días para pensármelo, volví, me senté y dije, mire, es que. Sí, me, me lo estoy pensando. Yo iba un poco. Eh, mosca y sí, enfadado sí, sí, por aquello、sí, sí. que he contado, y entonces dije, pero me quiero casar y necesito 5 mil pesetas más porque、mm. si no es que no llego. Y bueno, me dijeron, pues sí, perfecto, y ahí está.、No. Eh, y bueno,、eh, la verdad es que yo pensé aprender con. c O sea, que no te dijo Sigueros, te valgo yo como novia cuando dijiste, voy a casa. <ríe> no, o o no, no, no. No, no. Y, y bueno, y luego después ellos、eh, me ofrecían, me dijeron que al poco tiempo comenzaría a dirigir. Yo me lo tomé、uh -huh. un poco como. Lo comenté con José Luis Gil y me dijo: Bueno, esto es una cosa que te dicen para convencerte, pero en fin, no será verdad. Y sí, la verdad es que me llevé la sorpresa porque al cabo de tres meses me empezaron a dar、eh, unas películas que eran porno ah, para ah. dirigir. s、sí. Bueno, oye, para fajarse al principio. Sí, sí, sí, no、mal. no estaba mal. Y además nos reíamos mucho porque、uh -huh. sí, lo pasábamos, nos reíamos con los diálogos y con compañeros que ahora están,、eh, pues son primeras figuras、uh -huh. y estaban también a veces empezando y nos reíamos. La、mucho. lástima es que te perdiste que en esa época no hubiesen supervisores tan, tan avispados como los que tenemos ahora porque、eh, tú eres un sufridor. Eh, sufridor de, de supervisores,、mm. y por ejemplo, pues hace un par de años o tres en la película El Curioso Caso de Benjamin Button. Que tuviste a, a Alba Solá. Ah, sí. ¿No?、Mm. Eh, tumbada en un sofá. En un sofá. Para que el acting se supone que pedía al supervisor porque su personaje, Kate Blanchett, estaba、uh -huh. en la cama en el hospital también surgiese. Así es. Habría estado bien ver qué opinión tenía s u supervisor en esa partida de películas. Bueno, porno? La, verdad, la verdad es que,、eh, Pachi, no te creas, porque era divertido porque había veces que no había、eh, lo que se llama efectos de sala. Sí. Y recuerdo un, una. una p e Los í c u l a efectos de sala de una peliporno me estoy pues, poniendo en por, lo peor. Pues ¿eh? recuerdo, una, recuerdo una película, donde, una de esas películas donde Padilla, José Padilla, ¿Sí? eh, hacía el programa. Conocido actor de porno, digo. digo <risa> pues él hacía uno de los papeles y yo,、eh, de, como faltaba, dije: Bueno, no te preocupes, hago yo estos gestos. ¿no? Y te puedes imaginar lo divertido que l o q u habría. e Y con Marisa, ¿conoces a Marisa sí, Marco? El, por supuesto. El, el, el, el carácter que le da. La tiene... reina del porno en el doble. No, no, pero no, me refiero e l humor que tiene. Lo ¿no? divertida que es. Lo por divertida、supuesto. que es. 《cuando「こんど」》 Estábamos haciendo aquellas películas con,、uh -huh. su, con su forma graciosa. Sí, sí, sí, y luego,、sí. además, ella tiene una, una forma muy peculiar de, pre, de pronunciar las leyes.、Uh -huh. Las p r o n u n c i a muy bien. Sí, sí, sí, sí. Como debería de pronunciarse. Como mujer de radio, que es, además. Exactamente. Y entonces, cada vez que tenía que decir po, etc., é t e r a yo es que me tenía que meter debajo de la mesa, literalmente, porque me partía de risa. Sí, y ella sí, sí. me decía, ya estás otra vez, no sé qué. No, lo pasamos bien. Sí, y luego,、sí. yo, además, aprendí mucho con eso.、Sí. Mm, Parece... Fíjate que, que, que con los años, ma Marisa acabó. Acaba dirigiendo varias temporadas de, de la serie c a l i f o r n i、sí. c a t i o n que creo que el título ya dice、uh -huh. todo, y yo doblo un personaje ahí con, con ella. y... Y bueno, y la verdad es claro, que. Claro, es que ella es muy divertida. Mal, es muy divertida. l l a es muy divertida, muy claro, divertida. y haciendo esto, pues, hombre, tienes que tomártelo. Y, y, y hace que en el atril, sea porno、eso、no, es, cualquier situación es, un exacto, poco. Exacto. Bueno, pues algo incómoda o peculiar, realmente con ese sí, poquito. Sí. con ese sentido del humor, te hace sentir muy cómodo eso en, el, es eso, en el atril. Y, y en, en, los, en la, el texto, pues era el texto, pero cuando no lo estábamos ensayando, eran muy divertidos、mm. los comentarios y eso, ¿no? Y ya te digo que me sirvió como para aprender. A ajustar, porque、sí. yo lo hacía、mmm, como si fuera una película、mm. muy seria、sí. y, y, um, y bueno, y me sirvió bastante,、mm. de verdad.、Eh, yo creo que ahí aprendí mucho. Pero bueno. No,、eh, hombre, sobre todo llevando una partida de películas porno e intentando que todo.、Mmm, Le vaya、sí. <risa> en la boca. No, no, <risa>、eh, quiero decir que, que, que era, era serio. Quiero sí, decir sí, que cuando、sí. uno no, no, no lo dejaba en boca, yo decía, vamos otra vez y vamos a. Sí, a... Y repetíamos sí, sí, sí. porque no, no había lo que existe ahora de poder. que eso hay ¿No? muchas veces. Te habrá pasado que hay gente que de repente ves que el, el interés que tiene al hablar del doblaje、eh, te despista, pero su, su interés se basa en preguntas tales como, oye, y, y las películas porno, ¿cómo、mm -hmm. las dobláis? ¿no? Sí, sí, bueno, que, pues, mira, con, con todo el Cariño que claro, podemos.、No, no, no, n y, y, y no olvides que esto es un juego. Es decir,、claro. que cuando tú estás viendo en imagen, no vamos a describir qué tipo de imagen Exacto, estás viendo.、Sí. Posiblemente el actor y la, actriz, y la actriz se están comiendo un pincho de tortilla en el atril <risa> y, y, bueno, y leyendo más o menos lo que hay en el guión. Pero, no, pero, mmm, pero tú ya sabes que, que, que lo, lo hacíamos completamente en serio. Sí, o sea sí, que sí, sí, es sí, como sí. si fuera una, para nosotros el, el TIG era serio. O、no, po, no、porque podía... es o mismo cuando es una peliporno、sí, sí. o tienes una secuencia en una p e l i c u l a formal. Exacto, tienes、sí. una secuencia sí, pues, sí, bueno, sí. de cama y en, y en definitiva. Pues se, se intenta cumplir dignamente, claro, ¿no? claro, claro. sin llegar, insisto, como decía antes, a esas paranoias de ciertos supervisores de, de tener que, que, bueno, tras, que trasladar al atril lo, lo que... ciertas realidades que yo creo que hay estrategias y trucos como, a, como, como profesionales del doblaje. Que suplen el, el. Pero lo que pasa, Pachi, es que yo creo que en este caso, lo que hablamos de Benjamin Button, ni siquiera era una decisión del propio supervisor, sino que yo creo que son órdenes que venían de, de Estados Unidos. Porque、eh, me enseñó fotografías de, de otros doblajes que se habían realizado、sí. y todas las actrices, quizá por orden de, de David Finch, Eh, Fincher eh, había eh, exigido que lo hicieran. Entonces, todas las fotos de todas las actrices que, de Europa、sí. estaban todas、ah, eh, de una forma、claro. eh, relajada en mí, sofás o como fotos. A mí fuera, me ¿no? parece sim simpático. El es posible. Tema, pe pero creo que habría que hablar con. Quiero,、eh, yeah. quiero decir, t u se... experiencia en doblaje contrastada contra la, la de David Fincher, pues,、sí. pues me parece que no hay color, ¿no? Y Entonces. No. Pero bueno, mira, yo, yo leí una, hace tiempo unas declaraciones de Kate w i n s l e t cuando hizo Titanic. ¿Sí? Hubo que repetir unas, por lo menos en lo que ponía en la entrevista, unas escenas del final,、uh -huh. cuando ellos están en el setémpano de hielo. ¿Sí? Y entonces el director Cameron él, la llamó, estaba en Londres y tuvo que ir a Estados Unidos、uh -huh. a hacer unas, un, un doblaje. Y para hacer eso la tumbó, porque ya lo cuentas, sobre、sí. una tabla、uh -huh. y tuvo que el micrófono en el suelo y ella haciéndolo pues, para que fuera lo más real. Claro. Claro. Quiero decir que esa gente tiene otra mentalidad diferente. Otra mentalidad yo, yo, y otra estrategia. Eso, e s Yo he visto eso, en, es. eh, eso, eso. Eh, la, la última de King Kong,、eso、la hicieron hace 2, 3, 4 años de, de, de Peter Jackson, y en los extras, eh, eh, Joe Black pues, tenía unos c u a t r o o cinco takes, esos trocitos de películas, con casi sin ninguna frase y solamente tenía que ir con, pues, con un machete abriéndose paso en la jungla. ¿no? Bueno, yo,、eh, eso que aquí lo hacemos. De espaldas a las 8 de la mañana sí, con, con medio café o al trapa de máquina、mm -hmm. en el cuerpo、sí. y sin saber casi qué película vas a doblar. ¿no? Sí. Bueno, pues yo veía en los, en los, en los extras del making of、eh, que no había valido el sonido de direct,、sí. eh, directo y tenían que repetirlo. Y veía a Joe Black a una hora prudente en el estudio de doblaje、eh, en Estados Unidos con una coach. Una entrenadora de respiración、eh, haciendo ejercicios de respiración para hacer gestos, José Luis,、mm. que tú y yo、mm. hemos hecho mil veces,、mm -hmm. insisto, a las 8 de la mañana de.、Sí. Uh, uh, uh. Yo, pero bueno, pero,、eh, pero esa gente se lo toma el tema o, o tiene mucho más t i e m p o ¿no? no, yo creo. Lo curioso es que después, cuando tenemos que doblar nosotros la película, no nos dan tanto tiempo. Claro, eso es cierto. Pero yo creo que es que ellos tienen un concepto diferente. Nosotros, como tú has dicho hace un momentito, somos capaces de estar tú y yo hablando este momento, mientras que el técnico, probablemente, imagínate que está buscando el t a k e Y cuando va el t a k e automáticamente cambias la voz y dices, hola, c o s y cambias. Ellos quizá es que lo ven de forma diferente. Ellos quizá piensen que para hacer eso tienes que estar súper concentrado, y lo estamos. Pero es que nosotros. Eh, claro, eh, yo creo que deberían a veces venir a los. Tenemos、estudios. muchas más horas de vuelo eso, en el atril. Eso te iba a decir, que deberían venir y ver que somos capaces de conseguir eso、uh -huh. sin tanta historia. Pero bueno, cuando te lo dicen dices, bueno, pues lo acato y ya está, no, bueno, sí, no, no, sí. no ocurre nada. Sí, ¿no? porque eso en definitiva, en Benjamin Button o en, en Mil Historias, son las ideas de, del supervisor que, que en este caso yo creo que son un poco. Que a veces, más que ponerse ya a argumentarlas o a discutirlas, que, que no te lleva a ningún sitio, son un poco lentejas, ¿no? que esas ideas o te las comes o las dejas.、Uh -huh. Y entonces,、eh, yo sé que en tu caso, sobre todo como director artístico, o sea, ya como director de la película, del doblaje de la película, pero como director artístico del estudio,、eh, yo te conozco a ti, conozco a Juan Fernández en Sonoblog, en un mismo cargo como director artístico, y que os toca. El difícil y complicado papel de tener que hacer de puente entre los actores sí, que vamos difícil, a la película, a entre el cliente con ese supervisor y sus ideas, buenas,、mm. malas, mejores o peores. Y no sé hasta qué punto está recompensado pues, Bueno, esa,、eh, yo creo、labor. que, claro, a veces es difícil, sí, porque, claro, el actor, me, cuando son estas situaciones, me mira porque está acostumbrado me, para ver qué me parece. Yo a veces tengo que hacer así con la mano, como、uh -huh. diciéndole tranquilo que voy a consultarle. ¿Sí? Eh, claro, tienes, como tú dices, tienes que tener mucha mano izquierda,、uh -huh. porque el actor,、eh, como hemos comentado, es capaz de hacerlo sin tanta historia, pero.、Yeah. Esto lleva un tiempo y. Y eso、eh, yo creo que a veces, José Luis, por muchos compañeros no es entendido no, no,、eh, correctamente.、No. Quiero decir,、eh, es que. e l compañero, mira,、eh, vale, quizá no sea así, pero es que. ¿Cuál es la solución? Porque la solución es que si quieres que no se haga así, no lo vamos a hacer nosotros y lo van a hacer otros y lo van a hacer así. Entonces, habrá que intentar. Hacerlo así, llevándolo a tu terreno、uh -huh. de una manera bueno, lo más amable posible y lo más cómoda posible. Hombre, siempre terminas、eh, hablando con el supervisor cuando son cosas ya que llegan a un extremo un poco violento. Y, y tienes que convencerle, decirle: Mira, esto está bien. Yo creo que si lo vuelves a mirar, sí, probablemente. A ver, siempre es cierto: el idioma no es igual, la musicalidad de las palabras no es la misma. Diálogo, diálogo. Porque, claro, todos sabemos que, que en inglés tienen un, un valor las palabras y. Y en español tienen otras.、Mm. Entonces, primero por la, las sílabas son diferentes.、Claro. En, un, en un idioma inglés、eh, puedes hacerlo mucho más suave. En español, probablemente la frase, imagínate que la palabra sea siempre,、sí. no es lo mismo. Y claro, él, él, el supervisor, está oyendo más dureza en español.、Mm. Estoy、Bien. de acuerdo que está oyendo más dureza, pero es que nuestro idioma es diferente. Y entonces, ese momento es cuando el actor te dice, no, es que yo ya lo he dicho, no sé qué, y es cuando tú tienes que tener、mm. esa mano izquierda y hablar con él y decirle, mira,、eh, sé que exactamente. No es igual, no es lo mismo, pero、sí. mira, escucha, tal. Y bueno, sí. Bien, pues、sensible. bendita y bienvenida sea esa mano izquierda y maldita sea esa otra mano que tira la piedra y que se esconde.、Eh, hablo de la mano y de la mano del director, cuando hay otros directores que con esos supervisores realmente simplemente cumplen órdenes y te hacen,、eh, yo hablo como actor desde la tril,、eh, acometer a verdaderas barbaridades. ¿no? Entonces te agradezco. Ese diálogo que me consta que es a veces complicado y difícil con el supervisor sí, sí. y poder llegar a ese ten con ten y a、mm. ese equilibrio en las que hemos salido victoriosos、sí. de muchas batallas. De muchas batallas, s、sí, sí, sí. Incluso sin imagen en la pantalla, <risa> con un cómic en la mesa de dirección. <risa> gracias a y... un compañero que me lo trajo, ¿recuerdas? Sí. Sí, sí, y diciendo: Pues bueno, pues si no tenemos imagen en la pantalla.、Sí. Vamos a tirar de nuestra imaginación, que sí, para eso la tenemos, sí, sí, y, y vamos a sacar el trabajo y, adelante. Y ¿no? quedó bastante bien.、Yo、para darle las, que sí, las pienso condiciones、sí. eh, como lo hicimos. Pero bueno, con estas cosas d e l a g o Pienso piratería... que sí. El, el, el otro día tuvimos a. A, a Manolo Cora, un técnico de sonido, y, y hablaba con él de Jorge Lerner、uh -huh. y, de, y del doblaje de Freddy Krueger、ah. y del invento de, de de, del micro apuntándome al pecho, al pecho. y cómo sacábamos sí, esos, sí. esos bajos.、Sí. Y bueno, pues todo, todos esos, si no inventos, experimentos. Están, están bien y son bien recibidos. ¿no? Uh -huh. Mientras sea en ese debate y en ese claro, diálogo、sí. de、eh, buscar soluciones y aportar ideas positivas para el producto. No, no, no inventos que realmente digas, oye, pero es que, que esto se nos va a caer abajo sí, porque sí. Es, in, es insostenible. Bueno, vamos a hacer un, nuestro segundo paréntesis musical con la mejor selección de La Única、uh -huh. FM. Chain chain chain. Chain chain, chain, chain, chain. chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, c h a n c c h i n g Jing José Luis Angulo en el unicornio y hablando de vicisitudes del doblaje. José Luis,、eh, el otro día un compañero,、eh, sí, ya compañero, que está en sus inicios y me comentaba que en los inicios de sus inicios, de sus inicios, pues fue a un director y hizo una prueba y el director le dijo: Bueno, yo te voy a seguir convocando, pero me tienes que dar permiso o que te quede constancia de que te voy a echar más de una bronca y alguna de ellas desagradables. Porque entra dentro de, de ese aprendizaje en el atril que tiene que ver a veces mucho con lo emocional.、Eh, eso una gente lo entiende y yo creo que otra gente、eh, no lo entiende. Desde tu punto de vista como director,、eh, también has contemplado gente que,、mmm, que sabe aceptar la bronca entrecomillada. Desde la mesa de dirección, como que es parte de, de un aprendizaje y de un rodaje en el atril, y que no la lleva más allá de lo que esa bronca no significa, o, o, o no, o hay gente que realmente se tira atrás y, y, y no pasa más allá de, de esa primera bronca. No, yo desde luego,、eh, a ver, partidario de una bronca así、eh, comenzando, no, no soy. Eh, sí, que es verdad que exijo bastante. Entonces,、eh, yo doy muchas oportunidades y llamo a la gente para que haga, pero me gusta que estén atentos y que estén atentos y que traten de seguir el original. Si no lo siguen y yo veo que tienen intención y que lo están haciendo un esfuerzo, no digo nada.、Uh -huh. Pero si esa persona, después de haberle dicho, mira, mírate el original, escúchalo, tal. Eh, va haciendo otra versión una vez y otra vez, y yo le hago ver que eso no es así, y otra vez y otra vez. Al final termino、eh, un poco、eh, nervioso. Termino nervioso, pero lo que no quiero decir es que、eh, sé que es contraproducente para el actor porque se llega a poner nervioso, pero él también en el atril. Pero yo creo que es una forma a veces de hacerle reaccionar. Y yo lo que.、Mmm, no, no es decir, a ver, te voy a convocar, pero te voy a echar una bronca.、Yeah. A no ser que sea una persona que conozco mucho y entonces le puedo decir,、eh, oye, mira, vamos, es un papel difícil, es posible、mm -hmm. que te voy a echar unas broncas、sí, sí, a h、sí, No, sí. eso no. Ahora, a una persona que está comenzando, pues no, no creo que haya que. Que cebarse en ella, ¿no? No. Pero... Cebarse no, evidentemente, quiero decir, estamos hablando de unos límites de, de la educación、sí. y el respeto. Y la otra cosa es que la bronca, cuando te estás ciñendo dentro de lo profesional. Hombre, lo que sí que es verdad,、eh, Pachi, ya sabes que nosotros los directores、eh, tenemos una responsabilidad detrás. Entonces,、eh, si el trabajo no queda bien hecho,、eh, la responsabilidad es para ti, porque el actor,、eh, tú no puedes ir a un cliente y decirle, bueno, es que el actor yo le decía que miraba l、claro. original, o no lo veía, y bueno, y dirán, bueno, entonces no h a que dirigir. José Luis, disculpas, es que a eso voy. Es que,、claro. es que yo pienso que, que mucha gente en, en estos inicios, porque. Ahora, lamentablemente, hay gente que lleva cuatro, cinco, siete u ocho años en esto y sigue en, en los inicios. Sí, Parece ser que no, sí, que, no,、sí. aunque, que no ha avanzado, ¿no?、Sí. Y no avanza porque, porque se lo plantea como una manera mecánica de decir: Llego al estudio, me han convocado a las 9, me han dicho que tengo 4 takes y yo quiero irme a las 9 y 12, porque a las 9 y 36 tengo en otro estudio algo. Y lo que no quiere es que se le planteen problemas、eh, ni nada en el, en, en el atril. ¿no? Sí. Entonces me parece que el perderse esas, esas broncas, en definitiva, es perderse una fantástica posibilidad de seguir creciendo. En el atril. A lo mejor están creciendo su, está creciendo su cuenta bancaria,、claro. pero la cuenta bancaria、eh, al final,、eh, en ese proceso, acaba siempre en números rojos. Lo que no está en números rojos es nuestro balneario de las palabras. s、sí. Buenas noches, Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches otra vez. De nuevo delante mío, dispuesto a contarnos algo más sobre el tema lingüístico. Ya no te digo nada. <risa> <risa> Estoy, <risa> delante de mí. Delante de mí. Delante ya ni te lo digo. Vale, vale, vale, vale. Eh, bueno, pues aquí estamos hoy con José Luis, con José Luis Angulo.、Uh -huh. eh, que aquí donde lo tienes, pues bueno, comentábamos antes, ha estado pilotando el coche fantástico. No, y le, me he enterado yo de una cosa curiosa. Yo también fui de los últimos Preus. s、ah, sí? í ¿sí? El mío fue, ya te digo, fue el último año y.、Que、al año siguiente ya fue Cou. El mío fue donde yo estudiaba, que era este sitio que he comentado antes.、Eh... En el CEU de el, San Pablo. En el CEU, sí, pero.、Eh, Romea? No, en la Calle Claudio Cuello, en el 144, 141. Eh, entonces eres el primer Co. u Claro, exactamente. Y entonces ese año fueron por clase por clase ofreciendo qué alumnos querían, dando unas hojas para apuntarse a Co. u、eh, La gente de esas cosas que dicen, no, a ver cómo va a resultar, no sé qué, tal. Total, que、eh, yo fui de los. Primos que no me apunté, y ese año fue un año como experimental, con lo cual ya no era como los siguientes codos que eran más duros, ¿no? Ese era más suave, y sin embargo, Preu era bastante duro, como puedes, como tú recuerdas. Yo lo saqué, sí, sí. Era muy b u e o Era、sí. Iliada y Eneida, que yo hice sí. letras. Sí. Bueno, tras este duelo de ancianas, <risa> <risa> vamos, de preuniversitarias, <fe> <risa> a、sí. continuar.、Eh, Manolo, ¿qué tenemos hoy en el balneario? Pues tenemos una palabra muy bonita, que es sender. Eh, que es un verbo irregular. e n d e r con H. d e r con H.、Uh -huh. Que es un verbo irregular que se conjuga como entender, que significa abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. Por ejemplo, cuando freímos sardinas, que las dejamos ahí juntitas y se ven los dos trozos, eso yendes la sardina.、Uh -huh. O cuando haces un filete o te lo hacen en la pollería, que te cortan el filete, están hendiendo, puesto que no cortan del todo. Y también la flecha yende el aire y el buque yende el agua. Que me parece,、yeah. eso a lo mejor siempre sí, hay dudas,、sí, sí, ¿no? sí, porque sí, es、bonito. también atravesar por、uh -huh. un fluido o por un líquido. Y una persona, en una manifestación, también puede hender, porque、eh, significa también abrirse paso rompiendo por entre una muchedumbre o gente, o incluso de otra、yeah. cosa.、Uh -huh. El Quijote y e n d e entre ovejas.、Uh -huh. Así que es、Muy、una、bien. palabra bonita. Sa sabemos hender, ¿Y, ¿y en etimologías? Bueno, como tuvimos aquí hace un tiempo unos visitantes de Plasencia, en su honor ¿Sí? he pensado que vamos a hablar de Plasencia un poquito.、Eh, los de Plasencia tienen muchos nombres. Pueden ser de Obriguense, de Obricense, Placentino, Placentano, p l a c e n t i n o y Plasenciano. De todas esas maneras puedes llamar a los de Plasencia.、Pues、con Plasentino me quedo Muy bien, cada uno que elija lo que quiera.、Mm. Fue una ciudad fundada por Alfonso v i i i en 1180 con el nombre de Plasencia. Y significa porque place a Dios y a los hombres. Así que ir a Plasencia debe estar bien. Muy bien, el ¿Sí? sentido común, porque place. Porque、sí. place. Los reyes de Castilla tuvieron el título también de Reyes de Plasencia. Miren, qué chulos. Y además de esta famosa Plasencia que tendría que haber dicho al principio, que es de, de Extremadura, de Cáceres,、eh, hay una Plasencia de Jalón en Zaragoza, Plasencia del Monte en Huesca y la propia Plasenzuela que también hay en Cáceres. Y hay un pequeño versito que dicen, o una copla que dicen: ¿Qué es penitencia? Montar en un burro e ir a Plasencia. Pues mira, pues montaditos en ese burro y camino a Plasencia, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores.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 Hoy José Luis Angulo en el unicornio. José Luis, seguimos con el negociado del doblaje. Oye, en personajes me da la impresión de que cuando te tocan animales te lo pasas pipa. Pues sí, la verdad. Es decir, eh, animales. Eh, estamos hablando de Scooby-Doo. Del gato por Isidoro. Del gato, gato Isidoro. Bueno, el gato Isidoro.、Eh, tengo que confesarte que yo hacía una i m i t a c i ó n del gato Isidoro que se le hacía a, a mis hijos, a Nacho y p a c y de pequeñitos, porque sí, les、sí, inyectaba el gato Isidoro. Entonces yo les tenía que imitar al gato Isidoro.、Ah. <risa> pues、eh, sí, la verdad es que con esos personajes yo disfruto mucho, sí. Sí.、Mm. Eh, No sé, me han gustado siempre, la verdad es que sí. Sí, sí, sí te tiran, tiran de. s、sí. Tiras de bis cómicas, te sí, dan más,、eh, más libertad. Más libertad, sí.、Mm. Además,、eh, yo creo que lo aprendí de algún director m, clásico. que... e Isidoro、sí. es un. Sí,、gato. sí, sí. Y, y bueno, y, que siempre decía eso, que en los personajes cómicos y tal, uno tenía que soltarse, y yo es lo que intento hacer, ¿no?、Mm. El gato Isidoro,、eh, que realmente fue, yo creo que, un éxito.、Eh, pues fue una manera de. Estaba previsto para otro compañero que、ya. hiciera ese personaje, pero por problemas de. No sé, de, quizá de fechas, no pudo hacerlo. Y, y bueno, me lo ofrecieron, incluso me ofrecieron dirigirlo.、Uh -huh. Por eso eran prácticamente también mis comienzos como director de doblaje. Y los guiones, la traducción,、eh, era una traducción muy literal. Y yo lo que hice, porque aún conservo uno como recuerdo, fue crear cada uno de los episodios. Es decir,、eh, Televisión Española, que lo supervisaba,、eh, no sabíamos si le iba a gustar esa idea, pero le gustó. Y yo cogía el guión y sobre lo que yo veía, la imagen, creé unos diálogos.、Mm -hmm. Esos diálogos no están en la versión original.、Yeah. Eh, son otros diferentes. Y yo cada frase cada me la inventaba.、Mm. Y la forma de hablar del gato, pues era similar al original. c o l o q u i t o Solo que yo creo que la, que la forcé. <risa> a, a ver, a ver. Y, a ver entonces, a ver. No, ahora no sé si saldría, pero era una cosa como. ¡Hola, bonito! ¿Cómo estás, chico? ¡Ay, <risa>、ah, sí, sí! Uy, ¡Qué l o c u está este! Y era una cosa así, í Fantástico, eh, fantástico. Eh, pero, y de hecho, cuando estaba haciendo. Como el guión era mío.、Uh -huh. Eh. cuando Estábamos doblando,、eh, los actores tenían sus frases y yo improvisaba、sí. y a veces les desconcertaba. Porque, claro, si en el guión estaba puesto, tengo que ir a casa de Sonia y decirle que le quiero, pues,、mm. pues yo de pronto decía, tengo que ir a casa de Sonia y decirle que le q o y qué loca. Y e n t o n c e s la gente se quedaba como diciendo, <risas> ¿qué dice? ¿no? Y a veces hablaba tan deprisa que llegó a ser una característica del personaje que a veces no se entendiera y quizá yo lo hice por el diente, ese que le sobresalía. Sí, sí, sí. sí. Y... y le diste ese puntito de, de, acento, y... de acento extraño. Y, y bueno, eh, eh, era. Era curioso porque yo tenía, cuando alguien hablaba del de, de, de gato Isidoro, yo nunca decía que era yo. Es decir, yo tenía una kiosquera enfrente de mi casa、uh -huh. que cuando yo bajaba a comprar algo, siempre decía, no, me voy porque esta tarde ponen el gato Isidoro los sábados, que eran los sábados,、sí. y yo nunca dije que era yo. Podía、uh -huh. haber dicho, p o e s u y yo, pero no, no, no lo hice. Y bueno, pues sí, sí me divierto mucho Bueno, pues casos, tienes imagino, una、sí. deuda pendiente con esa kiosquera、ah, para que vuelvas ahí. Vaya usted a s a b e r dónde me está. Me da por favor o、no. h、oh, qué loca! Y haciendo así, ¿no? Sí. Pues sí, pues, pues sí. Vamos, yo lo, lo recuerdo el gato. Y además,、eh, Isidoro no era Garfield. No, no, no, no. Pero, pero, te, pero en principio. No sé por podía qué. Llamarse, po, po, podía, podía haber una, una equivocación, ¿no? Podía haber una equivocación, pero es que i s i d o r e e n una producción francesa. Por lo、mm. menos los guiones estaban en、sí, f r a n c é s a Sí, sí, sí. Y, y no sé. Yo creo que Garfield es diferente, es más、mm. calmado, ¿no? Este era como muy、mm. barrio bajero. Y después, ¿y en muy... dibujos animados continúas ahora que sigues con Batman? Sí, bueno, pero... o sea, he hecho muchas cosas.、Eh, a veces con personajes. Bat no, Batman no, pero hice en una saga, en una temporada súper. Superman en sí, los dibujos, de、uh -huh. eh, Batman, que yo dirigí una temporada en el año、uh -huh. 92, creo, pues hacía dos caras.、Yeah. Eh, y cuando ahora he vuelto a retomar otra vez series de Superman, como、uh -huh. esta de.、Eh, porque un compañero no pudo llevarlo, siempre me reparto personajes los más extraños, ¿no?、Uh -huh. el, el malo, el de la、yeah. v o z a sí, el tal,、uh -huh. no sé qué. Pero porque me divierto. O sea que te, te, te gustan los, los, los dibujos. Sí, quizá porque cuando me contraté en t e c h n i s o n los primeros años siempre estaba haciendo de g a l a En、yeah. aquella época de galán, y yo creo que lo llegué a tomar un poco de manía、mm -hmm. de ser galán porque me parecía muy aburrido, de verdad.、Yeah. ¿eh? Sí, sí, y entonces,、sí. eh, ahora, siempre que me reparto algo que es excepcional, siempre me reparto al malo con la voz extraña y、mm -hmm. con el no sé qué, porque es que me divierto.、Ah, sí, me bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, José Luis, entramos en el tramo final del programa, pero antes quiero que conozcas el local de referencia en lo que a cócteles se refiere en Talavera, la ciudad de la cerámica, que es la Sastrería. Buenas noches, d o m i n Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí hemos estado con el coche fantástico, pero que... le falta algo. Sí, le voy a decir al r e lado: k i d Dame un r o b Roy. Ay, ay, ay. Un Rock Roy, ah, Rob muy, Roy. Bien, muy bien.、Eso、es un cóctel refrescante.、Uh -huh. es refrescante. Vamos a coger un vaso mezclador. vaso mezclador es el típico vaso ancho, Sí el alto.、Eh, le, vamos a echar, le vamos a añadir mucho hielo. Mucho hielo. Vamos a enfriar bien el, el vaso mezclador con el hielo. Y luego le vamos a echar media copa de whisky escocés. Ah, por eso lo del Rob Roy, ¿no? Creo que hay una、Roy. peli de Rob Roy, ya, ya, ya, vale, vale. Va todo relacionado con el o s sea, í sí, sí. sí. Le vamos a echar media copa de whisky escocés, le vamos a echar media copa de vermouth blanco y le vamos a echar dos gotitas de angostura. No, dos, tres, no tres, ni cuatro. Ni cuatro dos. dos gotitas de angostura vale, o, vale. Do, o dos toques. No, dos, dos toquecitos. toquecito de angostura.、Mm. Lo vamos a agitar muy, muy, muy, muy, muy bien. Y lo vamos a, a, a enfriar. Vamos a enfriar primero una copa cóctel para que esté debidamente fría. Vamos a verter luego, lo vamos a tirar y vamos a verter el, el, el Rob Roy. Le vamos a verter en la, en la copa debidamente enfriada e n f r i a de a la copa cóctel. Pero eso frío de escarcha, en la copa con escarcha.、Eh, sí, o, o bien se mete en el, en el frigorífico o en el congelador en este caso para、uh -huh. escarcha, o bien se coge dos. Piedra de hielo con agua, se le deja ¿Sí? un ratito, se le mueve un poquito y coge la temperatura ¿Sí? e、ideal. Sí, sí, sí. Mejor que las carchas, eso. ¿Sí? Enfría el vaso, no le.、No ¿Sí? le las la carchas es más visual, ¿Sí? pero tiene mucho más efecto el, el agua el agua fría, te ¿Sí? enfría la copa y la das, le das otro puntito. Y es un cóctel muy, muy relajante. Nada, muy bien, ¿no? muy y, relajante. y en eso de enfriar, yo, yo creo que falta, o creo, no sé si hay algo. ...que... Así como está el microondas que tú c a l i e n t a s ...no, hay unos artículos e n f r i a d o s Hay unas máquinas que que te quedas, pero así instantáneo, tipo microondas. Yo meto aquí microondas... he estado sondeando el mercado porque lo vi en un paz en Madrid y me llamó la atención. Sabía lo que había, pero no lo había visto en directo. Y me estuvieron explicando un poco cómo funcionaba. Y es como si fuera un aparato, una base. Eh, tiene como una campana en e l cual pones la copa, le dan un botoncito, se enciende una luz azul, empieza ¿Sí? a salir humo. Va, tipo galáctico, tipo eso. Tipo galáctico,、uh -huh. que no sabemos si es, digo, esto que es un arte de magia, ¿eh? pero que automáticamente se levanta la campana y la copa, pero fría, en 0,、uh -huh. segundos. c l r o ahí a segundos. Eso, eso lleva un sistema que, igual que el, el, el ácido carbónico del. del De la cerveza,、sí. pues lo hacen con, con, el, con el ácido carbónico.、Uh -huh. y el, pero claro, ellos son frías copa a copa. No, y, no, no enfrías copas a copa. O sea,、uh -huh. la, la, base es, la base es para una copa.、Uh -huh. Y se baja como una, como una especie de, de, de campana,、uh -huh. la, la cubre, la cubre la copa y, y O sea, que cuando es tengas、ríe. el aparatito ese en s e la sastrería, en vez de enfriar、uh -huh. la copa del Rock Roy, por ejemplo, preparas el. Preparamos el. Cop, el no, es, la, copa la verdad es que es una cosa. Poco, Bastante, curiosa, bastante、uh -huh. curiosa y muy visual. Muy, muy visual. Ya, sí, o sea sí, con, con el humazo.、Eh, humazo, humazo oye, pero con el humo, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Tendrás que sacar el aparatito、sí, no, no, a la sí, terraza? No, pero aquí no fuma nadie. Que no fuma nadie ah, bueno, bueno, que pero,、no、pero, oye, pero, pero es humo. A ver esto, qué, esto, qué pasa. Esto es ácido carbónico, no es,、ah, no es humo de, de cigarro. De vale, bueno, pues sacaremos los pitillos de ácido carbónico sí, también. Es igual que el microondas, lo pones y enfría la copa, pero en un segundo. Muy bien, pues a ver si nos presentas dentro de poquito. Sí, v a m o s a ver cómo, cómo se va dando la cosita la terraza y vamos invirtiendo un poquito en, ma en material porque la verdad es que llama muchísima o l atención y,、uh -huh. la, no, y aparte. No es que llame la atención, es, es lo, lo práctico que es. práctico、Madre. que es. Pues en cuanto esté el aparatito, prometemos foto en el Facebook、oh, del、sí. equipo habitual con el Rob Roy、sí. entre la neblina. e l aparato en la sastrería. Ahí, ahí estamos. Muy bien, Domin. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches y nos vamos,、eh, bueno, ¿qué? ¿A la terracita directamente? A la terracita directamente, pues, ¿eh? ya con este tiempecito que hace ya. Pues me rematamos programa y nos vamos. Y en fin, se nos acabó el tiempo, José Luis.、Uh. Esta hora pasa. Volando. Volando, volando, volando. Pero bueno, también es la excusa para ahora que ya tienes las coordenadas、eh, para llegar a Talavera, pues bueno. Eh, eh, Emplazarte a que nos visites de nuevo y podamos hablar de esas cosas que se nos han quedado en el blog de notas y que no nos da para toda la hora. Pues yo encantado, porque ha sido muy divertido y muy ameno. Y Muchísimas todo... gracias, José Luis. Un abrazo bien fuerte. Nuestro agradecimiento porque te hayas pegado el paseíto hasta aquí. Y bueno. Y en consideración, te vamos a llevar ahora a la terracita de la sastrería.、Mm, muy bien. Muchísimas gracias,、a、José vosotros, Luis. Muchas gracias. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y en el reloj y al equipo habitual del de Unicornio. Recuerden que entre subesdobleseldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje y, en concreto, pues de todo, prácticamente todo lo que ha hecho José Luis Angulo, nuestro invitado de hoy. Hasta aquí el unicornio todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM con r r r r e r r r r r r i r r r r r r r r r r r r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook El Unicornio La Única FM. Well, lover, expect... Buenas noches, don Manuel Bailina, delante mío. Buenas noches, delante de ti. Delante de mí les ha locutado Pachi Aldeguer. Y como diría el gato Isidoro, ¡hasta la próxima caricatura!